En este caso lo que hay, eso eh, es un asesoramiento técnico constante de parte de, de la provincia de Santa Fe, eh, en el desarrollo, producción y comercialización de los productos, con una patronal privada que ejerce libremente sus eh, actos de, de comercio. ¿Cómo van a terminar las cosas? No lo sabemos. Lo único que nosotros nos garantiza esta situación es credibilidad, porque lo que nosotros habíamos perdido es una patronal, y con justa causa lo habíamos perdido, era la credibilidad porque la patronal había suscrito infinidad de convenios y nunca lo firmaba, y la información que nos llegaba era eh, totalmente contradictoria eh, con lo que sucedía en la realidad, y bueno, nosotros no sabíamos en qué situación estábamos, nosotros creemos que la injerencia de una política de gobierno dentro del establecimiento nos va a generar esa credibilidad que por lo menos los trabajadores y si colaboran van a saber si esta colaboración no cae en vano, ¿no es cierto?